Alberto sigue con sus modales, Alfonso Inesco, si no cambia terminará como él, lo malo es que tendremos con él, su misma suerte. Mario Sadras, hoy Felipe Solá, consultado sobre estas acciones policiales, respondió refiriéndose a la experiencia boliviana y ecuatoriana, en donde las policías fueron la fuerza de choque de los sectores golpistas. No lo referenció de manera directa con estos hechos, pero creo que de todos modos fue muy claro su parecer al respecto. Antonio Blanco, quizás el sindicato de policías tan resistido, les ponga los pies en el plato. Ya estamos de nuevo comunicados con Hernán Jaureguibert. ¿Nos escuchás, Hernán? Claro que sí, y muy atento a todos estos últimos mensajes en particular aquellos que alertan la gravedad de la situación, uno en honor a la información, que lo que uno hace eh, no puede hacer adivinanzas, es decir, si esto va a desembocar o no en una gravedad superior. Lo que sí es cierto que es el síntoma de una desobediencia, nada menos que de los cuerpos armados, Y, bueno, el Gobierno Nacional ha convocado a la Gendarmería Nacional. Esto es porque debe tener poca confianza en el despliegue de la policía en su conjunto sobre los territorios provinciales. En este caso, sobre la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Vos me decías eh, en el interregno que está legislado el tema interno de los cantes. ¿Hay una forma organizativa relacionada con el interés público allí Sí, sí, claro es decir, los countries eh, surgieron a la 20 30 años, empezaron a, a existir y hasta entonces se regulaban por distintas situaciones eh, de facto eh, y casi todas amparadas en la ley 13.512 de eh, propiedad horizontal es decir, lo mismo un edificio el... Sí. El Código Civil, sancionado hace unos pocos años, eh, bueno recogiendo esta moderna figura que no existía eh, anteriormente, lo reguló en el artículo, creo que 2073, si mal no recuerdo, que está dentro digamos del título eh, del Código de la Propiedad Horizontal, Y si bien remite en los aspectos principales al régimen de propiedad horizontal, no obstante, reconoce formas organizativas internas que a mi gusto, porque esto ya es un color ideológico, eh, me parece que conducen mucho al poderío del señor feudal que cuando levantaba las vallas adentro del castillo y de su fundo hacia lo que le parecía, ¿sí? regulando sí, sí. las relaciones de los propietarios como si se tratara de una comarca independiente. Eh, y además por su fisonomía territorial no es un edificio en el sentido de pisos o, o, o digamos secuencias eh, de unidades ahí se trata de casas, de manzanas y demás y bueno eso, a mí me parece una infeliz introducción como otras tantas a la innovación en el código civil que bueno, hoy por hoy rigen en la materia Recomendamos la película Cara de Queso ¿eh? si no la vieron, véanla me parece que ahí Eh, le sacan le sacan la ficha acá sigue llegando de modo incesante los mensajes y algunos nos hacen pensar a ver qué se te ocurre con esto todos los que estamos aquí conocemos la historia y algunos la, la conocen por referencia pero José María Cavalieri dice me recuerda al Navarrazo y al autoacuartelamiento de la policía de Córdoba en diciembre de 2013 que terminó en saqueos y esto está muy bien planificado dice José María. ¿Cabe esa comparación? Sí, inclusive recuerdo un programa en el no es que... Mucho. Habíamos... Que, que recuerdo un programa en el 2013, si mal la memoria no me falla, en el que invitamos a el actual eh, Ministro de Trabajo, Secretario de Relaciones Laborales de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Macías, en ocasión del levantamiento de prefectura, pues no sé si te acordás, que fue el 2013, en tiempos para fin de año, donde hubo un planteo similar, y, y bueno, en definitiva hablábamos sobre el aspecto de sindicalización en la oportunidad, y situación que señalamos como sumamente desfavorable apuntando a que la gente que maneja disciplina armada no es un trabajador en el sentido lato de la palabra. No quiere decir con esto que tenga con ello un apostolado y trabajar gratis o ejercitar una, una actividad gratuita, pero no tiene eh, la misma entidad. Por eso aquel lema que coronaba cada ingreso al cuartel, que era subordinación y valor. Es decir, lo que le rige es el valor, la entrega, de su de, de, de, digamos de su vocación y la subordinación una escala eh, jerárquica que no admite deliberaciones por más democrático que uno sea un cuerpo armado y menos en circunstancia de lucha de libera el coronel con el general y con el capitán el sargento del cabo esto es así desde el origen Lo que de los pasa es que, por ahí la distancia que yo observo con experiencias previas es ...el intento golpista directo... ...mientras que en este caso estamos ante una presión... ...que eh, por supuesto todo puede derrapar... ...pero eh, por el momento no va más allá... ...de una exigencia económica... ...que sea aprovechada por otros sectores... ...para enrarecer el ambiente... ...no implica que automáticamente se convierta... ...en una movida destituyente, ¿no? No, no, claro, por eso lo dijimos al comienzo que no estamos con esto siendo futurito futurismo, esto es esto, no es lo mismo que cuando se levantaron los albatros de prefectura en Olivos y después sí desembocó en una gara militar contra el gobierno de Alfonsín ni otras tantas experiencias que empiezan con un conato muy chico o algo muy particular, recordemos el caso del mayor Barreiro, cuando fue detenido parecía que era simplemente un disgusto sobre una cuestión judicial, pero en el, el fondo... Nabo el nabo barrero exactamente sí. el que todo empezó como una noticia de última hora, Mirad pasa esto, eh bueno, qué se hecho la sedisión eh creo que es una de las cosas que menos puede permitirse un estado sea de cualquier naturaleza democrático republicano monárquico, sé ¿sí? sí por qué tiene que haber una subordinación estricta del orden eh armado militar policial gendarme y si no, no, no no puede haber y lo digo esto con la plena vocación democrática que tengo en cuanto a las organizaciones, pero aquí en este plano C no puede haber eh este plano que no quiere decir que no tengan canales de expresión para reivindicaciones salariales y bueno, es lo que ellos se le hicieron, ¿sí? Eh como el derecho aquí a Aquí Tonio Tartza claro. Aquí Tonio Blanco nos dice Según reconoció en una entrevista televisiva, la dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arieto, asesora de seguridad de Patricia Bullrich, estaba al tanto del plan en las sombras de la policía bonaerense. Es indudable ¿no? que aquí hay espacios políticos que están asusando desde fuera el accionar de la fuerza. El ex senador que ejerció la presidencia el doctor Eduardo dualde eh, que después hizo pasar por una inestabilidad psiquiátrica eso dichos eh, lo que dijo él es que habló con alguien de eh, el ejército no, no, no indicó rango y privó de información que le, le habría manifestado el conocimiento de una intención golpista. Eso fue muy grave y lo comentamos inclusive al aire porque él no hizo apología, no dijo que estaba de acuerdo, pero dejó filtrar que algo pasó. Uno descreve esas cosas y cree que es una chica la política. De todas maneras, aún creyendo que lo es está manifestando la intención de un tango, de un tango que tengo seleccionado, si nos va a dar el tiempo para escuchar lo que dirá Cantanze. Sé que lo canta uh -huh. especialmente el Negro Montero, ese, "Fícate un lance, a ver qué pasa". Si pasa, pasa, John. Uh -huh. Sí. Si, en términos de pasa es que lo que pasa es que el, la evocación de los procesos 75, por ejemplo, uno observa eh, la determinación del poder de construir un golpe, que es distinta a la que estamos observando, donde no hay una aquiescencia ni militar ni eh, ciudadana para con esa posibilidad. No, eh, estoy, otra de acuerdo, de... estoy de acuerdo. ¿Cómo? No, no, que estoy de acuerdo otra, con lo que otra diciendo. Otra que, que yo quería marcar, sí, es eh, refrendar esto que vertimos en la nota, que es información, y es que eh, en la asunción de la gestión, bonaerense, hubo una especie de freno a lo que era la construcción política. Quedó muy absorbido el gobernador por la gestión y con los intendentes hay que hablar. El que conoce el puntero de provincia sabe que hay que hablar continuamente, hay que tener una relación directa, hay que tener gente que atienda a esos gentes. Eh, no, y a veces los desplantes de Berni no han sido los mejores para poder continuar con la gestión que... Con, con la articulación que había hecho Kicillof en el momento previo. Y Kicillof se abocó a la gestión y olvidó la negociación política continua que amerita un distrito tan complicado como el bonaerense. no Creo que la política es irreemplazable. Sí, sí, por supuesto, y el conocimiento del territorio aún lo apuntamos cuando hablábamos de candidaturas hace un año atrás y decíamos, bueno, tal vez será serán los mejores candidatos aquellos que conozcan la articulación de fuerzas locales y demás, porque la política sigue siendo... el, el la tropa, digamos, la tropa. no en el sentido castrense, sino en el sentido de eh, las humanidades que se mueven. Por ahí hay otros aspectos del Estado que opera más la visión técnica, pero en esto eh, es muy importante para un gobernador un intendente tener contacto con el digamos el viejo esquema del manzanero, ¿no? Eh, si de... Y sí, el puntero de provincia construye, no no no, no es... Hay un, simplemente un mafioso que está ahí al frente no, no hay no. digamos hay una lógica interna de la política que merece ser considerada a la hora de construir, tiene esa lógica pero, interna pues, y al que le gusta bien y al que no bueno que no haga política es lo es preocupante sí, pues, este presente pero creo que hay inteligencia como para resolverlo no, sí, y fundamentalmente quisiera con esto salvar eh, la idea eh, es decir, y que vos lo apuntás en tu nota es un gobierno que con características para los que venimos del peronismo de los movimientos populares eh, por ahí nos gusta más una una, una expresión más enérgica más eh, más eh, arengadora eh, pero que su base de sustentación y no por lo que diga un, un sociólogo digamos un medidor de, de un, un encuestador sino porque se nota que es un gobierno que tiene un grado de adhesión al margen del voto que obviamente hace 11 meses nada más, pero eh, eh, digamos que en términos de sustento tiene base de sustentación, pero atenti que eh, los otros poderes que se enfrentan son muy fuertes y aquí está el despliegue de lo que están haciendo. Aquí Fernando Vigo no se trata de flojedad del gobierno aunque existan errores, sino todo lo contrario. Estos ataques obedecen a la presentación del proyecto de impuesto a la riqueza y a la declaración de servicio público de toda la telefonía, internet y cable. Efectivamente, cuando avanza, cuando aprieta el acelerador, hay... Le, saca, le, manera muestro, manera. le muestro... Lo le muestran los dientes y los dientes como bien apunta Fernando Vigo con el cual mantenemos fuertes discrepancias en la mirada y fuertes coincidencias en los deseos obviamente, eh, pero eh, pero sí eh, eh, sí que la respuesta es la respuesta, igual recordemos que jamás aún en las eh, en los momentos recientes también porque todo esto es muy reciente, en los que en mi caso fui crítico a cierta estas características al gobierno tampoco en esos momentos dejaron de mostrarle los dientes esto quiere decir es que esta gente está dispuesta a morder haga lo que haga ¿Qué va hay la que la que el que para donde ver haga mordillo rumbo era hay que admitir que el rumbo era peronista digo si algo que era claro Eso. es el hostigamiento del poder concentrado creo que en ese sentido de que sí nobleza obliga eh. <risa> digo porque si no tiene Tiene gusto, a, tiene gusto a queso pero es jabón no claro no, no, no, a ver. te eh, a mando ver. un abrazo Hernán. y esperemos esperemos bueno que esto se desenvuelva eh, con la mejor inclinación a lo que hemos votado acompañamos y creemos que es el mejor momento que podemos tener porque lo otro ya sabemos de qué se trata último tramo Newell. último tramo casi sin tiempo para la despedida pero si sí recordando a Maradona aniversario del arribo al bosque siguen llegando los mensajes, gracias Lucio los amigos, ya no hay tiempo para más, quédese que viene a abrir la cancha lo saluda Gabriel Fernández una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Desde nuestros estudios, por las redes...